Básicamente el resultado fue el conocimiento de las convocatorias que para este año 2011 tiene proyectadas el Ministerio de Cultura. ¿Cuál era el objetivo? dar a conocer básicamente a las entidades oficiales porque allí estuvimos asistiendo directores de cultura del departamento con el fin de poderlo proyectar a nuestros municipios. ¿Y básicamente va dirigido a las empresas, a las organizaciones formalmente constituidas? Va tanto para las empresas eh, formalmente constituidas como para las personas naturales. El Programa Nacional de Estímulos es un programa transversal del Ministerio de Cultura que estimula a los creadores, a los investigadores, a los gestores culturales, culturales eh, para que se expresen y además para que puedan fortalecerse. Y es un programa, me imagino, que desde el Ministerio de Cultura se está extendiendo a todos los municipios del país, ¿no? Es a nivel nacional. nacional es a nivel nacional. ¿Cuál es la finalidad de darnos a conocer un poquito con la anticipación eh, este programa? Es que desafortunadamente... Hay muchas convocatorias que se declaran desiertas, la gente no se presenta, los grupos no se, no se presentan, de pronto por desconocimiento, algunos porque piensan que es muy difícil, otros dicen que a veces se rosca, nos explicaron por qué en no hay rosca, y, y a veces simplemente porque la gente piensa que es un trámite engorroso, que no, que, que pereza, y resulta que es muy fácil. Entonces la finalidad de contarnos a nosotros es para que teniendo ya la administración y el conocimiento, podamos transmitirlo a nuestros a nuestro grupo de artistas y cultores y ellos se animen a presentarse. Bueno, hablemos ahora sí de esas áreas que qué cogió. Bueno, pues son bastantes y entre otras se incluyeron, por ejemplo, la cultura digital que no estaba digamos como que esta es la novedad para este año tenemos artes plásticas, musicales, escénicas en escena pues tenemos teatro, tenemos danza se va a incluir el tema del, del arte circense que también es nuevo este año en el área eh, audiovisuales, literarias, todo el tema del, de la museología de la historia de antropología eh, arqueología de patrimonio obviamente la maturgia de la crítica básicamente esas son las que en este momento eh, están trabajándose. Este programa forma parte de esa cantidad de ayudas que desde el ministerio hay hacia los artistas, ¿no? Y que muchas veces se aprovechan. Sí, desafortunadamente el, el gobierno nacional a través de eso, del Ministerio de Cultura quiere fortalecer todas las manifestaciones artísticas y no y no, no no se logra como el objetivo De llegar al artista, no sabemos si es por el, la divulgación, no sabemos si es por la falta de interés, pero no no se logra el objetivo que es como darle mayor cubrimiento a, los, a las necesidades de los artistas para que a su vez estos puedan crecer, proyectarse, mostrarse. ¿Podemos hablar de pronto de esas modalidades, de esas líneas de ayuda que involucra estos estímulos de que estamos hablando? Claro que sí el ministerio apoya entre otros estímulos a través de becas nacionales e internacionales a, eh, pasantías nacionales premios nacionales residencias artísticas a nivel nacional e internacional digamos que eso es como, como lo, que, lo que tiene en este momento así a nivel general a nivel de becas ellos tienen becas de formación pero básicamente están dirigidas a programas de posgrado de maestría, de especialización Tienen también becas para la creación y la investigación cultural que son supremamente interesantes sobre todo para personas que llevan mucho tiempo eh, trabajando en un proyecto y que de pronto tienen dificultades a nivel de recurso o que quisieran obtener algo de información extra y no han podido, en fin. El tema de la pasantía es muy interesante porque el tema de la pacientía es como una oportunidad para, para ir a, a trabajar en un proyecto, en una institución particular o en una empresa en particular y puede ser a nivel artístico, de eh, patrimonio, en fin, del, del área que sea. Eh, básicamente es promover los procesos en los artistas ¿no? y fortalecer sobre todo la parte de la investigación hay unos premios que han sido creados y entre esos está por ejemplo un premio que es como un estímulo al trabajo de toda una vida artistas plásticos o músicos que, que tienen ya una obra compilada y eh, de pronto escritores que ya tienen su, su material y no han podido editarlo si ¿Sí me entiendes hay, hay muchas posibilidades y además en de diferentes formas por ejemplo Yo tengo un grupo de música y quisiera fortalecer la, por ejemplo, la mi conocimiento sobre la música indígena uh -huh. en el país, hablemos a nivel del país y yo logro contactarme con una tribu del Amazonas y entonces eh, yo presento mi propuesta al ministerio y si pasa, a mí me dan la posibilidad de que yo vaya y conviva con ellos eh, aprenda de su cultura, por qué la música y después venga y yo plasme esa experiencia en un documento, escrito en audio, ¿sí ¿me entiendes? o sea para lo que tú quieras hay posibilidades eh, tiene cuatro líneas estratégicas que son supremamente interesantes que son la creación la investigación la formación y la circulación, que de todas pues esta es como la que, porque uno no sabe que creaciones a compositores o a escritores, en fin, lo de investigación lo que ya hablamos, de personas que quieran ir y como profundizar en un tema específico de formación en un área específica por esta circulación me parece supremamente interesante porque es la que le permite por ejemplo a los grupos y a los artistas que a veces reciben invitaciones no solamente a nivel nacional sino internacional eh, y te lo digo porque aquí por lo menos me llegó el año pasado eh, muchas solicitudes de apoyo que no tenemos para esto, que no tenemos para aquello si presentamos eso al ministerio el ministerio los apoya Los apoyan en el sentido de que puedan ir, por ejemplo, a representar el municipio en un país extranjero o en, en, en otro país del, del, del en otro municipio, inclusive el departamento, o en otra ciudad del mismo país. Entonces, mira que cuántos grupos de pronto han perdido la oportunidad de ir a mostrar su trabajo fuera del país por desconocimiento, por ejemplo, de esta posibilidad. Ajá. Uh -huh. Bueno, seguramente, mire nos podemos quedar hablando porque incluye muchísimas cosas esto, lo que tiene que ver con este programa nacional de estímulos. Pero yo quiero que aterricemos ya para finalizar, licenciada, en el municipio de suacha ¿Cómo analiza usted el tema de las empresas, de, más, más que de las empresas, de la organización de quienes hacen cultura? ¿Es complicado, es un poco dispersa aquí en Soacha? Pues mira, yo puedo decirte que una de las metas que nosotros te, eh, eh, hemos tenido aquí en la Dirección de Cultura es tratar de organizar, de que los artistas se organicen, pero se organicen para formar empresa. ¿Por qué? Porque es que en la medida en que tú tienes una empresa cultural, esa empresa le abre un panorama muy grande para proyectarse, para mejorar, para crecer. Ha sido bastante difícil. De hecho, nosotros hicimos una invitación el año pasado para que participaran eh, en una propuesta que de formalización o de fortalecimiento de empresa cultural, participando en un programa que tiene la Cámara de Comercio en alianza con el Ministerio de Cultura. Pero realmente a esa convocatoria solamente eh, asistieron tres empresas para iniciar el proceso. No te puedo decir cuántas lo van a terminar porque van a empezar la, ahorita la segunda fase, Ya me llegó el correo de, del Ministerio de Cultura informándome que ya hay calendario para esta nueva fase de, en donde van a hablar, de, de por ejemplo, de, de cómo vender, de, de cosas que a veces nosotros los artistas no conocemos. A mí, diga digamos en el caso particular, a mí dígame canto y yo le canto, pero dígame cómo ir a vender lo que yo sé hacer, muchas veces nos quedamos cortos en eso. Cuando nosotros nos organizamos, podemos acceder a ese, a ese tipo de, de, de, de información, a, a acceder a ruedas de negocios donde podamos mostrar lo que estamos haciendo para que otros departamentos, inclusive otros países en el mundo, puedan interesarse en lo que nosotros hacemos.